Decidió ir a los sebastiores para seguir investigando. Bueno, chicos, ¿Sí? c h、eh, i c o buenas noches, Tocho. a d e n a s noches. El ir de Jorge es contra una montaña. Y yo s e v ó ¿Y cómo se tebaba? e、eh, n contra esa.